señores, esto es La Venganza, será terrible desde el Teatro Metropolitan de Buenos Aires donde estaremos cada viernes del mes de febrero, lunes, martes, miércoles y jueves estaremos en el Paseo de la Plaza en la Sala Pablo Picasso. Se ha llenado esta sala del Metropolitan esta noche. ¿Qué hacer? Atención, este es un, eh, sí. nuestro tema conceptual de la noche. ¿Qué hacer en caso de incendio? Bueno, primero muy mantener muy, la calma, diría yo Lo primero y lo único ¿Se está quemando algo? Mantener la calma bueno. Nadie es Lo que se dice nadie es Está exento de verse involucrado en una situación Bla, bla, bla Entonces aquí vienen los consejos Preparados por nuestro equipo de producción Primero, llame a los bomberos No piense que otro lo hizo Claro, porque eh, ¿Vamos a llamar a los bomberos? Ah eh, no, pero alguno debe haber llamado no, no, o sea. no. <risa> Aparte de los bomberos, cuanto más gente los llama para el mismo incendio, más estimulan Se estimulan De hecho, llamaron 100 sí. tipos por el incendio Claro, buenas tardes Vamos. Buenas tardes eh, ¿Cuartel de bomberos? Cuartel de bomberos, señora, buenas, tardes. buenas tardes ¿Con quién tengo gusto? Eh, soy bombero, bombero voluntario Este es su pero, cuartel de bombero, bomberos voluntarios eh. José María Bueno, José María, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A ver... Lo llamamos, le digo, le llamo porque estoy acá con un sí, amigo yo estoy en una segunda línea, buenas tardes Claro Miren, eh, disculpenos si lo molestamos ya qué hora es, este... Y sí, son las dos, dos no? de la mañana <ríe> Entonces, está no, a mí no me gustaría, disculpenme, José María Yo lo compré no acá mi sí, compañero sí, también sí. A mí no me gustaría que me llamaran a las dos de la mañana, ¿no es cierto? Salvo si fuera bombero eh Bueno, bueno pero Rubén, Rubén, Rubén eh, eh, Bueno, bueno, bueno. Eh, Fermín Eh, sí, sí, sí, señor, nosotros cumplimos un servicio, usted está ocupando uh, la línea y bueno. No, no, momento, momento. Nosotros estamos ocupando la línea, pero por una razón, señor, ¿no es cierto? Permítame. Sí, claro. Ahí está. ¿Qué te dije antes? No lo llamemos porque esto te atienden mal. Te dije, te dije, que al final no sé para qué se meten a bomberos Si después no los llama y se molestan Ay, está ocupando la línea ¡Ay, ay! No señor, ah, no, nos José puede necesitar nuestros pues... servicios En algún lugar de la ciudad Que se esté quemando algo Alguien esté en bueno, la relación de Bueno, justamente justamente, justamente, justamente, justamente, justamente ¿Vos justamente. crees que nos llamamos para conversar, claro. conversar a este hombre? Vamos Rubén No nos conoce, eh, no. A nosotros, nosotros tenemos una trayectoria Acá en el barrio, Fermín y Rubén eh, Es un, eh, una gomería Interpreta Ajá Que en este momento se está incendiando no, Pero ¿cómo me lo dice? ¿En ¿Dónde está ubicada? ¿Ya tenemos que salir volando para allá? Un momento, está ubicada, eh, yo le voy a decir, ¿no? Eh, ¿Vio la avenida Casero? Sí Bueno, no Ahí la íbamos a poner antes, pero no Estamos en un lugar... Sí, es cierto, un cierto un poco... un, había un local que quedó ahí, era una heladería antes que justo para una gomería. Bueno, señor, dice, el incendio es de consideración, ¿Qué, ¿qué tipo de incendio? Frente es qué un estamos? incendio, onda se quema todo. <risa> Vio cómo son las gomas, ¿no? Uh -huh. Que, que no terminamos de decir buenas tardes y ya se quema... Es eh, muy inflamable. Eso sí que puede ser muy peligroso además para el barrio. Por favor, deme las coordenadas y ya estamos eh, para allá. Para el barrio puede ser peligroso, pero a mí, la verdad, no sí. soy vos. Sí. Yo para tengo mí. un disgusto yo que Ni no, no... Ni saludan. Ni saludan. nos miran como si fuéramos... Eh, no, no, por porque... el momento digo, ojalá que lo tape una ola de goma quemada y derretida a sí, toda la gente sí, señor. señor, pero estamos frente a una emergencia que pone en riesgo la vida de los demás sí, la, la bueno, suyo, bueno. ¿Ustedes estuvieron en el lugar del siniestro? Estamos ahí Estamos en el lugar del siniestro y está dicen? hablando de ahí, o sea, teléfono todavía tiene El siniestro nombre, ¿eh? Rubén <risa> <risa> Discúlpeme, ¿qué, qué, ¿qué es lo que veas alrededor? Descríbame no la escena A no me pongan nombretes Descríbame el lugar, ¿qué es lo que está pasando? Descríbame el lugar, bueno, es un lugar sucio, imagínense una gomería ¿Qué quiere que ponga? Hay una bañadera con agua, me claro. metemos la goma para ver si están pinchadas o no sí, ¿En ¿De Después... qué momento se dio cuenta de que se está incendiando ese lugar, por favor? Que cuando vi las llamas que caían sobre mí por no, favor hombre, Yo sentí un olor acre Estábamos mm. los dos, yo estaba descubriendo eh. una válvula El problema fue mío Sí, la verdad es que lo tengo que confesar ahora que estamos con el bombero Eh, puse una remera mojada, húmeda, se me mojó la, la la remera, la camiseta, la puse arriba de la lámpara del velador para secarla, mientras para secarla. Ajá. Y prendió enseguida. Este. O sea, la instalación eléctrica está en riesgo. ¿Hay luz en este momento? Eh, la luz que produce el fuego. <risa> Yo empecé a sentir un olor acre. Le digo, "Fermín." Le digo con con confianza, le digo, ¿Qué sucede? Y dice, soy yo, me dijo. Sí. <risa> Tal como usted acaba de oír. Y se puse una remera, así, así, me dijo. Bueno, yo estaba atrás del biombo, claro. con el torso descubierto. Bueno, señores, en... estamos frente a una emergencia. Por favor, sí, si sí, me da sí, la, la, frente, la dirección. Digamos. No entre dirección, en pánico, por favor, Rubén. Decile, Rubén. Le digo, mire, es eh, Avenida A. Gallardo. Ángel Gallardo. Ángel Gallardo. Dos mil setecientos... 700... Dale, Rubén, vamos. 13 es... Bueno, 2700, no no, ya estamos saliendo para chapa. Ya estamos salido para allá, estamos convocando no, a la, a la no, adopción. Bueno, yo le voy a explicar, mire, al lado, hay, había. Sí. <risa> ¿Cómo había? ¿O sea, se extendió una el incendio? Verdurería, una verdulería, una verdulería, un olor a, a durazno hervido, hay... <risa> La verdulería, la verdad es que de ayer 2700, sí. ¿eh? es de mi cuñado esa verdulería. No sabe cómo agarraban los chocos, oh. parecían granadas. No le puedo creer, bueno, esto, eh. Eh, ahora fue de responsabilidad suya, eh, Fermín era su nombre, me dijo. Eh, sí, pero esto fue un accidente, eh, cuidado, eh, no, no. Eh. cuidado con la carátula. ¿Ustedes eh, van a venir ahora o...? No, imagínese ya mismo vamos a apagar el incendio en la verdulería, está saliendo una dotación así así ¿eh? Bueno, ya que está porque no nos apagan a nosotros. <risa> eh, una cosa, José María, una cosa, ¿no es cierto? Sí, eh, dígame. Eh, ¿Cuántos bomberos va a mandar? Tenemos un poco la dotación reducida, porque este es un cuartel de bomberos voluntarios. Usted sabe, ese comenzó febrero, los bomberos en general tenemos vacaciones. Ah, sí, te dije estamos que, que no se esto. Eh, te, te dije 20 días para que los otros. Se llamaban son como los psicoanalistas, se toman en febrero. Porque nos llamamos lo de la boca, que hace como 50 años que está. Sí, que no... Eh. Porque nosotros tenemos un, un bono de contribución... Que los no, encima nos van a mandar... Discúlpeme, número equivocado. <risa> no, escúlpeme. Adiós, adiós. Le dije, no llamamos a esto. No lo llamemos. Bueno, además de llamar a los bomberos, ¿qué hay que hacer? Dice, conozca las escaleras y posibles rutas de escape del edificio. Yo cuando voy a un edificio, lo primero que pregunto... Sí, sí, sí. Voy a una reunión, una fiesta... Y lo invito una señorita al departamento. Claro, viene, toco el timbre, atiende a la señorita, empieza a sacarse las pelillas dice, "Bueno, dele." Este, qué sé yo, le digo, "Un momento, señorita." <risa> o un momento, amor mío. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, para darle intimidad. Eh, porque antes de de ir a los papeles, <risa> no me señalás la ruta de escape. <risa> Dice, ¿cómo andamos de la puerta de atrás? ¿Y del matafuego? Y el matafuego, eh, este... Y yo, bueno, que está Y entonces sí, una listo, vez que... Verifica. Por acá, por esta ventana, se descuega, está allá. Muy bien, listo, listo, Estamos en segundo... Listo, listo, listo, ya está. No soy sí, estúpido tampoco. Pero usted además lleva indumentaria... Eh, yo llevo cada vez mané. que visito una dama, llevo un matafuego que tengo marca Cañón. Eh... Por cualquier cosa le digo, "Disculpa." Eh, le digo, "Disculpa, amor mío," le digo a veces, porque sí, sí, sí. para mí es importante el afecto. Pero usted lo lleva en la mano en el matafuego. ¿Y sí, dónde quiere que lo lleve? <risa> lo llevo en la mano y "Disculpa, amor mío," le digo, ¿no? ¿cierto? Eh, pero uno nunca sabe. Le pone el matafuego ahí, ella me dice, "Cómo me gusta estar con un hombre precavido." <risa> y y o sea, parece usted... que estuviera con dos. <risa> y usted lleva, por ejemplo, traje antiflama. Eh, calsoncillo antiinflama. <risa> Por cualquier cosa. Le hago una pregunta porque no tengo ni idea que el material de calsoncillo antiinflama es un material. Ameanto. Es durísimo, es muy duro. El famoso no calsoncillo de memoria, me molesta muchísimo, pero ¿y la, el riesgo de la vida? Muy bueno, pero ¿y piensa... comodidad? Yo antes no me podía concentrar en el acto amoroso Disculpe la expresión sí uh -huh. Pensando que por ahí se prendía fuego El local donde estaba verificando el acto venéreo uh -huh. Y decía Amor mío, discúlpame, Pero tengo tanto miedo de que se prenda fuego algo que... Pero eso, usted está para una terapia psicológica, sí, ¿no? yo fui eh, Iba a ir Fui, mejor dicho, a lo de Rolón ah. Lo primero que me enteré Es que no tenía matafuegos Agarré y rajando me le hago una pregunta el casocillo le solamente le cubre una parte muy minúscula de discúlpeme de... <risa> tiene razón <risa> se puede quedar, quemar todo sí menos bueno yo me pongo eh, generalmente me unto Sí. Me unto, ¿no? En mi casa tengo un específico una especie de repelente eh, Contra las llamas Todo el cuerpo se Tomo baña en Una eso. especie de grasa que, sí, Y puede ir los pilotos de Fórmula 1 Sí, exactamente los... Esa grasa, eh, voy a la farmacia y le digo Dime un tubo de grasa Onda piloto de Fórmula 1 Pero, ¿y eso usted se lo pone? ¿Y a la señorita no le pone nada? no eh, También Digo, amor mío ¿Traje esta grasa? Eh, marca... Dame la pregunta, ¿y no quedan un poco resbaladizos uno con sí, el otro? Sí, sí, sí, sí. Yo recuerdo una novia que tenía, que eh, terminó dice, lo nuestro es imposible, me dijo. Nos amamos, pero pasamos escurriéndonos entre nuestros brazos como, como agua en cestillo. Bueno, otros consejos eh, le tengo que dar también. Dice, antes de abrir una puerta, tóquela. A su novia <risa> A la puerta, ¿cómo la novia? A la, a la, la obvia, puerta, ¿cómo es ah. ah, no, toque, ponga toque, la mano a la puerta Toque, claro, es para, para ver puerta, si... La puerta, no, la novia No, no, la puerta Para ver si le pongo del que otro que lado que, si, si está caliente, no la abra No, la novia No, la <risa> no la <puerta. risa> Ah, no, la puerta Y la puerta ah. Claro, si la puerta está caliente. Sí, exacto, ¿eh? está transmitiendo calor que claro, hay en otro lado hay fuego. Y sí, sí. Pero todas las puertas hay que tocar ahora que pienso, a ver si están calientes. Yo la que me vaya para mi casa voy a ir tocando puertas. Adán, Cuando veo una caliente le toco el timbre, porque encima le digo, una no, cosa. "Se está prendiendo fuego la casa." <risa> no se confunda, no se confunda. Yo soy de puerta caliente, dice mediante la puerta muchas veces el incendio está buscando por dónde propagarse está ¿Cómo dentro el incendio ¿Cómo? está dentro de un ambiente cerrado y cuando usted abre la puerta oh. hay un efecto vacío ya si hay una llama y lo que más de inmediato como escupida de músico. Sí, sí, sí, es sí, como es como un, un lanzallamas, sale una llama de, oh. de fuego. ¿A usted le pasó alguna vez algo así? No, yo nunca, me volví. No. Pero usted está untado con esa grasa, no le va a pasar nada, nada. le resbala el cubo. Y con de... ese calzoncillo ni le cuento. Eh, bueno, gracias. <risa> ver, le hago una pregunta, con estos días de calor, el calzoncillo de amianto. No, ya, no es caluroso. No se aguanta. Y yo como como bombero ¿Es bombero? Sí, José María es mi nombre. ¿Cómo le va? ¿Viene a denunciar algún incendio? No, no, por el momento ah, no. no. Eh, yo como bombero lo que le puedo decir es que el, lo que hace más daño no es el fuego, sino es el miedo. Correcto. Upa. El miedo, el miedo. El desesperarse por el miedo a hacer eh, cualquier, cometer sí, cualquier error. Sí. ¿Pero el miedo puede hacer ver fuego en donde no lo hay? Eh... no sé. <risa> sí, sí. Una señora nos llamó el otro día Porfiada, ¿no? Sí, sí. Dice, vivía sola, seguro. Vivía sola. La señora que vive en solas sí, tan atemorizada. Enseguida se le incendia. Miran en los noticieros, claro, están con miedo. Claro, se cree que les pasa a ella. Sí, me es llama eso. y dice, ay, soy una señora que vive sola. Y... ¿Bomero o a sea, voy para allá? Eh, claro. Dice, venga rápido. Dice, ¿Qué, ¿Más se o le está menos en... el perfil de la señora? Eh, más no. o menos. Y le di, le pregunté, ¿cuál es su perfil, señora? Sí. Me dice, este. ¡Ja, <risa> Y soy una señora de 68 años eh, Que está sola, imagínese sí. Así que si no se me prende la casa No sé qué voy a hacer <risa> y le, Así que se me prendió fuego Venga, venga, venga, venga A venga. solo lo invitaba No sí. al cuartel y dice, de... no, no vaya a traer una dotación muy grande Venga usted solo porque es un incendio Porque no son las mangueras No <risa> Y usted como le imagina. Usted ya estaba untado en su propia grasa, en la grasa Sí, Estados sí, ]os. yo tranquilamente me puse la capa, agarré la manguera y entré. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo agarrar la manguera? Tiene que ir con el camión. No, lamentablemente nosotros el camión lo tuvimos que vender. Y sí, lleva la manguera, tenemos, tenemos una manguera muy larga. Son como 700 metros. Así que podemos ir caminando con la manguera en un cubrimos un radio de 7 cuadras, me interpreta. Ah, pero la enchufa ahí en el cuartel de bomberos. En el cuartel, yo tengo un muchacho eh de Rafa se llama. Y por el Handy, los blues de Handy, le digo, "Rafa, abre la canilla." Por la canilla. Claro. Yo la apunto y apago el incendio. Pero pero no, no es muy eficaz, tiene un incendio a 8 cuadras y qué hace? Porque a 700 metros eh, no le da la manguera. 8 cuadras no le voy. Ya cuando usted me llama, usted me llama, ¿no es cierto? ¿Cuál es su nombre? Eh, José María, también me llamó, pero usted toca yo ah, mucho. ¡Ah, qué casualidad! <risa> <risa> me... Disculpen. <risa> pero me dio risa. Eh, yo, usted me llama y le digo, eh, vive ocho cuadras, lo primero que le pregunto. Sí, usted vive 8 cuadras. Sí, vive 8 cuadras, no le voy. Pero, no, discúlpeme, usted eh, tiene la manguera a 700 metros, pero sí. si usted pone el dedito, la, la presión del agua 850, va más allá de donde... 8.50, ter... 8.50 nos podemos estirar. Ajá. Pero más no. Es un poco de mala voluntad, yo estoy acá escuchando la conversación. <risa> <risa> y usted puede ir munido de un balde, por ejemplo, con la manguera los 700 metros, llena el balde y con eso... Corremos. Efectivamente. No, no, en sea. algunos casos se ha hecho casos muy especiales, señoras solas sí. que no tenían otra alternativa. Pero yo le aconsejo, así como amigo, eh, bombero privado. ¿Qué hay? ¿Hay bombero privado? hay bombe... No hay, pero ya va a ver <risa> sí, Ya lo creo. Este... Se llama el bombero privado, se anota. ¿Cuál es la diferencia de las prestaciones de, de un hay bombero paga, privado? el bombero privado le paga por litro. Ajá. Pero el agua es más efectiva, digo las prestaciones, ah. ¿no? no Eh, eh, eh, no yo ahora lo estar... estoy atendiendo como parte del bombero oficial ah, ¿no? A mí me interesa ahora, su yo servicio Yo también formo parte de una prepaga ah. Buenas tardes Buenas tardes este A mí me interesa eh, estar resguardado frente a, a los riesgos que uno corre en la ciudad 2.700 pesos por mes sí, y Ya incluso sí, le apagamos sí. el incendio antes que se produzca sí, Pero es muy calado bueno, Sí, carísimo ¿Y qué incluye 2.700? Agua, manguera, consuelo <risa> Pero los lo, cubre daños totales tienen un seguro. Cubre todo, incluso cubre falsos llamados. Ahora, el, escúchame, el, por... La dos, cláusula Pedro y el Lobo. Por 2.700 pesos, que yo lo contrato. ¿Me puede llenar la pileta, por lo menos? También. Ahora, verano. También, eh, también. No, todo el servicio le hacemos. Incluso lo que tenemos, una cama sí. elástica. Sí, la cama elástica para que sí, salte, para tirar, la alza del octavo piso. Sí. Incluso podemos ir sin que se Sí. Tenemos también la, la cláusula cama elástica dos veces por mes vamos nosotros usted usted se, perdón, va a... perdón, perdón. se tira del dices? octavo piso empieza a rebotar y cuando hay una fiesta alguna cosa así vio sí, que usted sí, quiere levantarse sí. una mina le dice mira como salto Puah. o usted dice la mina si no me da bolilla me tiro ya. y ya nos avisó a nosotros que estamos abajo ahí y entonces la mina dice no, no te quiero y usted se sentir por ahí parece nuevo ¿lo pensaste bien? <risa> Me dejó un poco un poco inquieto esto de que incluye la cama elástica dos veces por mes. Yo no, no soy un hombre de, de mucha suerte, y mire, si se me incendia tres veces la casa, tengo un percante. No, eh, el máximo de incendios mensuales, sí. tanto sea reales como ficticios, son dos. Ah, tiene carencias entonces el tiene, nosotros tenemos no, que los... no se abuse <risa> hay gente que se abusa ¿qué? hay que quiere prender fuego ya, la casa todos todo día. día, todo los días todos los días todos los días no podemos discúlpeme ¿quién va a simular un Oye. incendio y a quemar cosas para que venga usted con una cama elástica y me cobre dos mil setecientos pesos para justificarlo dos de pesos sí vi el, el carro el camión de bomberos y es de última generación claro parece un plato volador ah. <risa> luces azules blanco blanco la corneta Pero usted tiene una manguera más larga de 700 metros Que es lo que dan los bomberos voluntarios Porque imagínese, yo vivo Nosotros, aquí a otro cuadro con cuadras. nuestra manguera llegamos a cualquier punto del planeta a la Tierra Ah, tiene una manguera larga o el camión 6.900 trasla... kilómetros ¿6.900 kilómetros de manguera? De manguera, el radio de la Tierra Pero discúlpeme, ¿desde qué? <risa> y no se por qué desde que la abre... Desde que el agua sale de la calle... llega el agua, hasta hasta llega. Le tarda un poco porque la central la tenemos en Estados Unidos. <risa> ah, pero esa agua de los Estados Unidos. Eh, es agua de los Estados ¿Apaga Unidos. mejor ese agua, le parece? Eh, apaga, sí. No. <risa> porque, claro, ah, yo no sé ahora, si... ahora, escúcheme. Sí, lo escucho. Porque también puede haber un pequeño tongo, un pequeño curro. Puede pasar de que ustedes generen algunos incendios en un barrio para que todo el mundo se abone al, al servicio de ustedes. Con razón se me está quemando tan sí, sí, seguido sí, el sí. patio, ¿eh? Hubo varios incendios. La verdulería, la gomería, todo el mundo... José María... Intencionales, sospecha a todo el mundo Y no hay culpables Niego terminantemente Todas las acusaciones Pero, qué casualidad Claro, qué raro, ¿no? Los que no aceptan abonarse a esta nueva compañía tiene mucha mala suerte con las chispas Un señor, amigo nuestro Tiene un quincho de paja Bueno, es muy... La que... es muy Ahí le cobramos sí, sí. Eh, Un señor Rolón Y se puso sí. un quincho un quincho de paja, eh, me dice, ah, una cosa que no le dije, yo cuando le no, bueno, contraté bien. el servicio, dice, tengo, y dice, estoy haciendo. Eh, sí, sí. <risa> ¿Estoy haciendo el quincho? Estoy haciendo o tengo un quincho de paja, no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Lo peor es que es verdad. Bueno, y está haciendo el quincho de paja y eso es un riesgo. Es, es inflamable cien por cien. Eso es lo que le dije yo, eh. es que pero haga de cuenta que ya se le prendió fuego. Es decir, ah, está, buen, el, el, buen, en Japón buen. la palabra quincho de paja y fuego es la misma. Pero usted se me fue por la tangente. Acá el señor está hablando de una serie de incendios que se están produciendo en este barrio desde que se instaló su empresa de bomberos. Y realmente es un dato que se llama la atención. Sin embargo... Nosotros estamos investigando porque creemos que nos estamos viendo con un incendiario. ¿Pero lo tienen identificado? ¡Abran la puerta! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡La policía! La policía. <ríe> Buenas tardes. Buenas tardes. Soy la policía. Mucho gusto. ¿Qué desean? Es igual que el bombero, eh. yo que estoy acá, <risa> ser el hermano, porque... Hay una denuncia diciendo que aquí hay... Eh... Sí, señor, yo la puedo hacer la denuncia, no en diario ¿eh? ¿En el barrio, dice usted? Sí. En esta casa. En esta casa no puede ser, señor, hace 60 años viendo plantillas en este lugar. No voy a tener más remedio que registrarlos. Yo no tengo ningún inconveniente, pero yo sí tengo inconveniente. No lo conozco el señor. Soy la policía. No me dejo tocar. Entonces lo voy a registrar a usted. A ver. ¿Qué es esto? Un quincho de paja. Lo estoy construyendo con el esfuerzo de 60 años fabricando plantillas. Tengo derecho a hacerme mi propio quincho de paja. Y guarda el material de construcción en los bolsillos. Esto me llama muchísimo la atención, caballero. La Bien. paja andaba volando en el ambiente, señor, no puedo controlarlo. Es que capaz que él viene hace muchos años con el tema del quincho. ¿De dónde proviene esta paja? Ya le dije, de mi quincho. Cara tenía. No voy a tener más remedio que detenerlo. ¿Pero detenerlo por qué? Yo estoy dispuesto a... Por portación ilegítima de paja ¿Cuál es la il sí, ilegitimidad señor. de la paja, señor? Esta paja yo la te tengo hace es... años Sí, señor Con el este esfuerzo señor de, es de mi trabajo es... sí, Un culpable Un incendiero Pausa